Un monte de músicas En estrictísimo directo desde Barcelona Contrabanda FM 91.4 Dial de la frecuencia modulada Y fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir con nuestra página web, con el streaming, 3w www.contrabanda.org, los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Un monte de músicas. También en Valparaíso, Chile La radio neta 88.9, frecuencia modulada del puerto Online con la página web www.laradioneta.cl En el puerto Los martes a partir de las 22 horas Programa que se repite al martes siguiente A las 8 de la mañana Amigas y amigos del puerto de Valparaíso buena nit, Buenas noches Y en Andalucía, Granada Radio Almayna 107.1, frecuencia modulada y el streaming con la página web radioalmayna.org consulten por favor en programación los días y horas en los cuales se transmiten los programas allí en Radio Almayna. También tienen eh, la repetición del, del programa de hermano Bonatarda Noctambuls, ese programa con, con un contenido de jazz, blues y rhythm and blues que se emite los lunes en la misma franja horaria, desde Barcelona, de 4 a 6 de la tarde pulmón de músicas. Selección musical a los controles. Y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida. Antonio Nardanz. Mail del programa. No solo jazz, gmail.com. No solo jazz, gmail.com. Quienes tengan eh, eh, Gmail, saben que hay un chat interno y podemos interactuar a lo largo del de programa. Mira, tenemos a Jay desde Santiago de Chile que ya nos está escuchando. Jay, muchos saludos. Espero que disfrutes de la de la selección musical de esta tarde. Tenemos un invitado con el cual pasaremos a hablar en breves minutos. Un monte de músicas. Telefonista, eh, lo que acabamos de escuchar, mejor que lo cuente el Andreu. Buenas uh -huh. tardes, buenas tardes. Buenas buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? <ríe> muy bien, hombre, muy bien, muy bien. Eh, Andreu, ¿cómo se titula el tema que acabamos de escuchar? Pues se titula El uh -huh. y Esto tiene una historia esa, sí. ¿seguro? Sí. Bueno, está dedicada a mis tres perros. Tris, tres, más menos. <ríe> bueno, bueno. O sea, la, la, la madre y sus dos hijos. Ajá. Uh -huh. Y bueno, y eso es un poco así más movidito, ¿no? Uh -huh. Que son ya puedes imaginar un poco como <ríe> como son, ¿no? Super inquietos, ya. Y bueno, y eso. Bueno, bueno. Andrew y Larry, eh, dije eh, he dicho ya vibrafonista. Tuvimos el placer y digo el placer con con con todo el significado la palabra, de, de escucharle en eh, la última edición del, del festival La Hora del Jazz, uh -huh. eh, en homenaje a Tete Montoliu, que la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña realiza cada septiembre en la Plaza de la Vila de, de Gracia, y ahí estaba Andreu con su grupo presentando y eh, los temas que hay en esta maqueta que son cuatro verdad uh -huh. más no sé. más otro material ¿no? y realmente fue un, una excelente sorpresa porque tu música no, no la conocía a ti no te conocía uh -huh. tampoco personalmente sí. y yo andaba por ahí haciendo hacienda fotos y en un momento en que sabes cómo te, te, te la música te captura y Dejas la cámara y, y, y te pones a escuchar atentamente sí. además el vibráfono no es un no es un, un, un instrumento que tenga muchos uh -huh. muchos eh, intérpretes aquí en, en barcelona <risa> bien estoy hablando demasiado eh, andreu cuéntame la formación con la cual estabas en ese concierto uh -huh. y las sensaciones que de aquella de aquella mañana de domingo y, y ya después vamos a ver qué okay. cosas salen en la charla pues no sí, uh, sea estuve Uh, o sea con mi cuarteto que es uh, con, con cuatro músicos, bueno tres músicos excelentes, está la batería Carlos Falanga, una excelente batería, uh -huh. Juan Pablo Balcázar al contrabajo y Albert Sirera al saxo y bueno eh, pues un placer trabajar con ellos y bueno y gracias a ellos pues poder tocar uh, un poco mis, mis composiciones y ...y eso ahora actualmente ya tengo ya... ...siete temas propios... 7 eh, ...y bueno. que me gustaría grabar ya en diciembre... ...al igual... Uh -huh. ...escribir un par más y grabar ahí un disco... ...y bueno el domingo este fue increíble... ...mucha gente... Sí, sí, mucha gente. Y... Además, si no me equivoco, creo que fue el, el primero de los conciertos del, del festival, ¿o no? No, el... el... Había un domingo antes. Sí. Ah, fue, sí. vale, fue el segundo domingo, sí. entonces, bueno. Y, bueno, muy bien. La gente creo que le gustó. Sí. Y, y, y luego sí, sí. también, me a lo largo las semanas siguientes, me encontré con gente, músicos, amigos, que les había gustado mucho. Y, bueno, para mí es eso... Que a la gente le guste, para mí no tiene precio. ya, ya Por supuesto. Y además es es, eh, es bastante significativo eh, en la, la situación que uno se encuentra en, un, en estos conciertos en allí en la, en la plaza, ¿no? porque es un concierto al aire libre eh, que normalmente no se suele tocar, no. especialmente jazz al aire libre, es... no ser que sean estos grandes conciertos uh -huh. multitudinarios, donde eh, parte del público eh, no es Precisamente, público que, que asiste frecuentemente a los a los conciertos de jazz. Entonces, hacer que, que a esta gente que no es un público de jazz le llegue esta música tiene, yo creo, que doble mérito. ¿eh? Uh -huh. ¿No? Sí, sí. Hay un ambiente muy bonito, gente que se, se sienta a escuchar, que se para, y no muy bien. Uh -huh. <risa> tú, por eh, Barcelona, tú, tú eres de fuera de Barcelona, sí. ¿verdad? Sí, exacto. Soy de, de Girona. De la provincia de Girona, concretamente de la ciudad de Girona o no? No, de un pueblecito pequeño que se llama Quart, Cuart, que está a 4 kilómetros de, de Girona. Uh -huh. Uh -huh. Porque por, por Barcelona tú no te prodigas mucho en tocando... Bueno tocando siempre que me invitan, pues siempre. Ah, yeah. de hecho también estuve estudiando, ahora acabo de terminar el superior en el liceo. Ah, en el liceo. Sí, ah. y, y estuve también un año yendo y de Gerona a Barcelona y también estuve afincado un poco en Barcelona viviendo, pero sobre todo estudiando mucho, siempre encerrado, siempre estudiando encerrado. Sí. Y nada, y ¿Y quién tenías de, de profesor en en el liceo? En el liceo tuve la gran suerte de, de estudiar con Marc Miralta. <risa> Estaba pensando en Marc. <risa> que, bueno, un excelente músico y, y profesor. Muy sí. muy exigente. Exigente Marc, ¿eh? Y bueno, le debo todo, porque aprendí muchísimo con él. Estuve esos cuatro años, más uno creo antes... Uh -huh. Y, y bueno sí, mucha paciencia creo que tuvo con, conmigo Qué paciencia, tú crees <risa> y bien Marc, para quien para quien no lo conozca también es un excelente baterista sí, ¿eh? sí. y eso eh, yo creo que en cierto modo eh, a Marc yo creo que le favoreció bastante aparte de, de su inquietud como músico que él es bastante uh -huh. inquieto porque tiene también un, un, un grupo con... Uh, flamenco, ¿no? O sea, sí, flamenco. Perico. Con Perico, Sambiat. Vaya músicos, ¿eh? Uh -huh. Sí, Naspiera. No Naspiera. Bueno, también, también los de, los de tu grupo, ¿eh? De que los mencionaba sí, sí. Pablo Balcazar, sí. y toda esta gente son, son sí, músicos excelentes. excelentes. Además, son solistas en, en sus propias sí, sí, formaciones. Sí. Muy Pablo, muy buen compositor, además, ¿eh? ¿no? Muy, muy activos todos. todo sí, sí. Y Mark, sus, sus años en, en Berkeley, en Estados Unidos, que allí, que me parece muy bien que a los, a los percusionistas pues los hacen que toquen el, el, el xilófono, Ajá. ¿no? Está muy bien eso. Sí. Y a verte cuando tocas batería. Sí. A ver. Para, para hacer para como, ver el, como tu el, profe, ¿no? Claro. ¿Tocas algo de batería, de percusión o no? Había tocado, sí. Había tocado. De hecho, es bastante de las causas de porque terminé como vibrafonista. O sea, yo... Te explico un poco, si ¿sí? quieres. Sí, sí, por supuesto, sí, claro. O sea, ah, tuve la suerte de que mis padres me apuntaron a... Me apuntaron a... A clases de piano, a los uh -huh. siete años, creo. Y, bueno, estudié en grado elemental, piano. Y luego, cuando... Ah, dos años después, vino un profesor de batería a mi pueblo, en Cuart. Y, y... Empecé a batería con él, ¿no? Y luego yo estaba tocando el, el piano en el, también en el conservatorio. Yeah. Y de ah, Ya estabas en el conservatorio sí, de pequeñito. Pero ah, de, claro. de grado elemental, ¿eh? Vale. Luego cuando hice el paso a, a grado medio, eso también no de lo pierdas. Toqué el estoy sentado, el <risa> toqué oboe. Oboe. Oh ¿sí? Cuatro años más, o sea, hasta cuar cuarto de grado medio. Y luego hice el cambio, como uh -huh. empecé batería, dije, claro, hace, uh, en Girona pusieron percusión, y yo percusión tiene que ser lo mismo, yeah. y empecé, dije, vale, me cambio de boe, que era un instrumento muy sufrido, de embocadura, es, es un es poco así, ¿no? pasé percusión, y ahí es donde donde conocí el vibráfono, la marimba, y luego decidí, eso es lo que me gusta y a tope y sí. ya te decidiste ¿qué edad tenías cuando te decidiste definitivamente por el vibráfono? Mm, pues no sé, al igual 16 sí, 16 estabas ah, jovencito todavía sí. ¿sí? y tenías claro que, que la música era, era el jazz claro, todavía no? ahí aún no había descubierto es que no había descubierto que con el vibráfono se podía tocar jazz hasta que que unos años después me vino mi profesor con un CD de Lion, Lionel Hampton, yeah. de creo que era Flight Home. Flight Home, o home sí, sí, sí, sí, sí. Y, y claro, quedé, de, quedé, de quedé flipando como, ostras, con el vibráfono también se puede tocar jazz. no Y empecé a explorar, encontré a Mill Jackson, Bobby Hutcherson, y bueno, y ahí dije, busco un profesor de jazz para vibráfono y es cuando encontré a Marc. ¡Qué bien! Mm -hmm. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, el señor Andréu Vilar, <risa> y aquí lo tenemos con, con, con este disco, que de momento son, son cuatro temas. Uh -huh. ¿Dónde lo grabaste, estos temas? En, en, en eh, Vía Lalletana, en el estudio Lalletana. Ah, con Jordi, el técnico, sí, ¿no? Exacto. Es sí, exacto. ¡Qué fantástico! Sí, muy buena persona. Además, seguro que, aparte de buena persona, gran técnico, y y sabe... Sabe, es sí, todo acústico todos todo acústico sí, sí, muy... Y, y, y respetar tu sonido y, y, y darte también consejitos de... Sí, sí, se sí, quedó muy bien y fue muy, de hecho lo grabamos todo creo en una hora y media, dos Ah, sí? Sí, sí, bueno, fue muy, la... muy, muy rápido todo. Pero los temas ya los llevabas sí, preparados, sí. ensayados, sí. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos otro de los temas? Vale. Eh, sigue tú proponiendo, porque reconozco aquí delante de, de del micrófono ante las amigas y amigos que escuchan el programa, lo escucharán después en el podcast que estoy escuchando los temas de esta maqueta por primera vez, así que dejaremos Ajá. a Andreu que, que vaya pues, presentando Mira, podríamos temas. escuchar, por ejemplo, Porto valseiros que es el track uno, uh -huh. que está un poco en honor a, a mi estada en Portugal, en Porto, uh -huh. que, bueno, explico un poco si quieres. Después escuchamos vale, el tema perfecto. y lo explicas después. Vale. Entonces, esta está dedicada a, a tu estadía en, okay. sí. en en Portugal, Porto Balseiros, el cuarteto de entre sí. jubilarse. ¿Sí? exacto. Aparte todo, ¿verdad? Sí. Vale. es en este Porto Balseiros Portugal ¿Qué hacías tú en Portugal, niño? Pues bueno ah, ¿De vacaciones o qué? No, no, no, ¿No? Estuve ah, bueno. un año estudiando ahí en, en, en, en Oporto ¿Ya? que es el norte de Portugal uh -huh. en una escuela que se llama SMAE y bueno, a partir de una beca que me dieron para ir a estudiar ahí con un profesor muy bueno de vibráfono ¿Cómo se llama? Que se llama Jeffrey Davis. Jeffrey Davis. Eso no suena portugués para nada. No, no. <risa> eh, creo que su madre o su padre era de Canadá y, y, su, y el otro de Portugal y estuvieron... Bueno, na, nació en, en Portugal. Ah, ya. pero nació en Portugal. Sí. Vale, vale, perfecto. Y bueno, un, todo un año que para mí fue, creo que de lo mejor que he hecho, eh, porque me encontré... O sea, fui solo para estudiar con él, con ese profesor, y de golpe me encontré en un conservatorio, 24 horas abierto. No O me... sea, podía estudiar cuando quisiera. ¿Y a ti que no te gusta estudiar? Claro, y es... O sea, era un... Bueno, que tenías toda facilidad para... Si no estudiabas era realmente porque no, no porque querías. no querías. Y... Creo que solo cierran el, el 1 de, de enero o algo así. O sea, es ¿Eso es impensable aquí, sí, eh? Sí, sí, es como muy fuerte. ¿Y, y es y bueno. era, era un, un, un conservatorio municipal, privado? Sí, sí, ese es, es, es, es público, público, sí. Municipal, uh público. -huh. Y creo que está abierto porque tiene un teatro y luego, bueno, no sí, sé, es como... ni idea. Pero bueno, una sí. gran suerte. Oye, ¿y esa beca...? Eh, Andreu, la la conseguiste, como desde aquí, la beca quién te la dio? Sí, a partir del liceo, ¿A de, partir la, del liceo de la escuela vale. donde estaba. Vale. Y, y bueno, y ahí estu estudió con una Ferreira, no sé si no. si cono conocéis Muy eh, bueno un, un pequeño paréntesis, Portugal el gran desconocido. ¿eh? es decir sí, sí. Yo alguna vez lo he comentado en algún programa que he hecho con música portuguesa y, y siempre he dicho que es una verdadera vergüenza sí. que un país vecino como Portugal, que hay tanta historia compartida, sea un, un completo desconocido. Sí, que, realmente la información el, que nos llega... Plana, ¿eh? Es mínima Bueno, sigamos Por eso que a veces eh, Dices nombres y, y, y la mayor parte de la gente sí. A no ser Que sean músicos ¿No? O gente que tenga Un contacto directo El resto no, no los conocemos Disculpa, André sí, Pero un pequeño pues, paréntesis O sea, yo Yo eh. O sea, fui a estudiar ahí con, con Jeffrey, de golpe me encuentro con un conservatorio 24 horas, con Nuno Ferreira, un profesor que cada clase que te daba era una masterclass, o sea, él confiaba mucho con a, los alumnos y él te daba mucho material. Luego, era, dependía solo de ti, él no te exigía tampoco nada, dependía de ti que lo hicieras o no. Y claro, y eso era perfecto para... tenía tanto tiempo, pues ahí a saco... Ahí también obtuve un, un, un premio en, en Lisboa uh -huh. de, de, de, de un combo que estaba. Y que el premio era grabar un disco, que grabamos en marzo pasado también. Ya. Yeah. O sea que fue un año de éxitos total. Fantástico. Y bueno, luego regresé aquí y terminé el Liceo. Pues el, el Porto Balceros que hemos escuchado está un poco... De, Dedicado bueno fue una de las composiciones que escribí ahí en Porto gracias a unono, porque un, me, me acuerdo un día me vino ¿no? en y me me dice tú qué qué qué tienes pensado con la música no yo bueno yo quiero ser un buen vib, vibrafonista lo mejor que pueda llegar a ser no ah muy bien muy bien y dije no has pensado nunca en escribir nada y yo hostia, pues la verdad que <risa> que no. <risa> Y luego pues, aproveché este premio para escribir este tema. Qué ¿no? bien. Y bueno, y me gustó y empecé a escribir y, y muy bien. Así que ya tenemos a dos personas importantes. De una parte, Mark Miralta y, y Nuno, me has dicho. ¿no? Y Jeffrey también. ¿no? Y Jeffrey mm. y también, ya son tres. Así que la parte, digamos, de el, el darte el empujoncito para, para componer viene de, de parte de Nuno. De Nuno, sí. ¿No? Oye, ¿y ese disco que grabaste en... en eh, Allí en, en Portugal y ¿Qué pasó con ese disco? Bueno, ¿Dónde está? Es, o sea, no, no lo he traído pero... Ah, deberías haberlo traído hombre. Sí Bueno, no. ya, ya, cuando, cuando grabes el siguiente Ajá. Porque me dices tú que en enero vas a... Bueno, él es la intención, sí Es la intención, bueno sí. eh, Pues traes también este, claro. este primero, ¿no? Sí, eso fue un CD que creo que queda bastante bien Era un tema de cada uno de Éramos siete, pues siete temas Ajá uh -huh. Y de una formación también así bastante grande, piano, vibráfono, guitarra, trompeta, trombón y batería y bajo, creo. ¡Qué bien! Y todos, aparte, éramos todos súper distintos, era, fue como una, una mezcla, pero el resultado final estuvo bastante bien. Nos lo editó un, un sello de ahí, que se llama Jazz Jack Records, o algo así, y... Uh -huh. Y lo presentamos en Lisboa este en marzo también, un mes después. Y que tal, o bien. Sí, muy bien. Así o sea que ya, ya estás hecho una, una estrella en Portugal. Sí, bueno. <risa> <risa> no, muy bien. Y, y eso, no sé, todo. Fue una experiencia realmente como persona y como músico que lo recomiendo a, a mucha y gente. Y después de, de este periodo de... Eh, bastante largo, porque comenzaste pequeñito, y con los diferentes instrumentos, piano, oboe, percusión, bueno, batería, no, y el, el, el vibráforo, claro, ¿no no has pensado en algún momento aquello como, ah, debería haberme quedado con el piano, o debería haber quedado con, con la batería? No ¿O estás total y absolutamente no, no, sé. satisfecho con el vibráfono? Con el vibráfono me, es un instrumento que me gusta mucho La sonoridad, me, me encanta Todo que al igual, si tuviera que escoger uno Sería el piano El piano ¿Sí? siempre me ha gustado mucho e Incluso lo toco mucho en casa Tocas el piano, sí, sigues sí, tocando sí. el piano De, Para componer siempre, primero lo, lo hago con el piano vale. Y siempre lo tengo presente Pero bueno, claro, no, no tengo la técnica suficiente para ser buen pianista y prefiero el el vibráfono por ese por el sonido por, porque he invertido también mucho tiempo en, en estudiar, no sé. Me gusta mucho. Sí, no, hay, no hay regrets, como dicen en inglés, no y si no hay aquello de ¿cómo se dice ahora regrets en inglés? Eh, arrepentimiento de, de nada. Si tomaste una decisión, el vibráfono yeah, y ahí está. Sí, eso es bastante sí, sí. Bueno, bien. Bien, bien. Andrew Villaf Sí. Eh, Me ha dicho que hay, hay planes para un, un próximo disco Con la misma formación Sí, sí, sí, con el cuarteto ¿Cuánto tiempo que estás con, con, con este cuarteto? Bueno, de con hecho empezamos miembros, en... Con, con en, los músicos de este partido. Sí, cuartito. empezamos en febrero, creo, en marzo, en febrero, uh -huh. a ensayar. Eso, de hecho, es de, de mi proyecto final de carrera, uh -huh. ¿vale? Que aproveche y, y ya busqué los músicos, los escribí los temas para graduarme uh -huh. y... Y con la intención de de algo más serio y yo los, los elegía por eso. Vale, vale, vale. ¿Tienen alguna relación ellos con, con el Conservatorio del Liceo o, uh, o no? Balcázar uh, estudió en el Liceo, de hecho por eso conozco a, a los otros. Bien, perfecto. O sea, el, el, el enlace fue Juan Pablo. El sí. enlace fue Juan Pablo. Sí. Bien, bien, bien. Tuvimos, eh, conocí los otros a partir de, sabes que uh, Valcázar está con lo del hip hop también. Eh. Valcázar es un, un, un personaje sí. increíble porque es de un, de un curioso y de un ecléctico y impresionante. Mm, pues los conocí de... <risa> ¿Y haciendo tu hip hop también? Sí, con, con, con, con, hicimos lo de KCOU uh, y conocí a Albert y a, y a Carlos ahí. Dije, ellos son grandes músicos. Pues ya venga. está, la lección está hecha ya. Y, y a nivel, digamos, profesional, eh, ¿qué tal van saliendo bolos? Van sal, ¿Se van haciendo cosas? Bueno, no? es la intención, está un poco difícil. Hombre. Pero bueno, es, difícil la, para todos, sí, es, es la intención. De hecho, ya hemos estado en el Festival de la Pera. ¿Sí? la pera y uh -huh. en el, la, el festival de te, me bueno, memorial, memorial de... Tete Pontelieu, sí. Y ¿Mm? la palabra que antes no me salía, ¿Sí? memorial Tete Pontelieu. Y bueno, y esperamos que salga más cosas y no sé, es la intención de buscar más conciertos, componer más y seguir estudiando. Allí en en Girona tienes un, un club de jazz. Me mm. imagino que habrás tocado más sí, en esa allí ¿no? Sí, el, este jueves toco ahí. Sí? Aquí eres. A las 10 ¿Pero ¿con, con el grupo o...? No, no, no, no ah, con, con otra formación Con otra formación mm. Músicos de ahí, de, de, de Girona ya, ya, El Alex, ando sí. por allí Mi buen, mi buen amigo Alex mm -hmm. Hace años que conozco al Alex sí, eh, muy Pero bien. un crío <risa> Cuando lo veas dale saludos sí, míos, vale, por favor ¿Sí? Este jueves Pues dale, dale saludos míos Le das un abrazo Le dice esto de parte del Antonio mm -hmm. <risa> <Qué> <risa> Bueno, entonces jueves Y ya de paso decimos el nombre del, del, del, del club que no lo ha dicho. Uh -huh, Sunset. Sunset. Mira, <risa> no hemos dicho algo y ni siquiera hemos contado sí, nada, sí, One, two, three, no. <risa> Vale, este jueves eh, tendremos en el Sunset en Girona a Andreu Villar con no con su grupo, pero con otra, uh -huh. con otra formación, pero tocando tu música. Sí. No, no, no no no, son estándar y ah, sí, sí, sí, vale, sí, perfecto. Sí, claro, sí, porque al, al no, no no ensayar con ellos es más claro. difícil, ¿no? no que está bien un poco separado. ¿no? Sí. así vas más, más sí. ¿no? menos responsabilidad sí. tocando estándares con la cantidad de estándares pues preciosos claro, que no. hay ¿no? Ostras, sí, sí. Uf. bueno eh, André, escuchamos otro tema uh -huh. ¿qué te parece? Sí, ahora... tú tú sigues, nos quedan dos de los uh -huh. cuatro, sí. de esos dos tenemos para elegir eh, el tres y el cuatro, mira sí, mira, podríamos eh, el, el cuarto, que es uh -huh. uh, Pastra Giné, que es Eh uh, está dedicado un poco a un sitio muy bonito de del lado de Quart, de, de ahí donde vivo ya yeah. que es un sitio donde antes tengo entendido pasaban los carros uh, con llenos de de blat no sé cómo es, blood, sí, el, el, el, el un cereal sí, ceial sí a un molino que quedaba justo las Gavarras que es una una montaña muy bonita ya. Yeah y bueno, está dedicado a este sitio que para mí es mágico y que bueno, es voy mágico, ahí ¿verdad? con, sí. con los, mis perros, con los Pimux, sí. eh, con los pimux eh, paso sí. muy, mucho por ahí y pensé, mira tú viviendo en un, ya, ya que has mencionado esto de, de, del pueblo y eso, tú eh, viviendo, claro, en, en un pueblo apartado de, de de Girona bueno, a pesar que son solo 4 kilómetros uh -huh. pero es que ya el hecho de estar en Girona eh, estar fuera de Barcelona, Girona también es una una ciudad importante, obviamente sí, sí, sí eh, ¿Te permite estar bastante cerca de la naturaleza allí sí sí, o sea es abrir la puerta sí <ríe> y en cinco minutos está estoy en el bosque o sea incluso menos y bueno es un, un placer o sea para estar tranquilo y componer y todo esto estudiar es realmente tengo mucha suerte bien pues escuchemos entonces de pastra jim ah. el cuarteto de andrew willard un monte de músicas cine el cuarteto de el bigrafonista Andreu pilar el cuarto tema de esta maqueta con, con cuatro temas a ver cuándo vamos a ver ese ese disco ya que tú dices que tienes ya siete temas sí. escritos por ti uh -huh. para para el disco uh -huh. aparte de todos los estándares que, que habrás tocado en tu vida uh -huh. ¿no? y que este jueves la gente podrá disfrutar escuchándolos Exacto. en el en el sunset, en el sunset uh -huh. allí en, en chirona y Eh, sí, si si no escuchan en Jerran, que es posible que alguien nos esté escuchando sí. desde allí, nos pueden escuchar a través de la página web www.contrabanda.org y esta tarde a partir de las 8 más o menos nos pueden escuchar en el en el podcast. Uh -huh. Fácil, eh, escriben en la barra superior del navegador no solo jazz.contrabanda.org y ahí pum, cuando se abra la la página, el primer programa que hay Siempre es el último que se ha subido estará al programa y lo podrán escuchar Esto es Contrabanda FM Barcelona 91.4 Y en Valparaíso André, uno, el próximo martes uh -huh. A partir de las 22 horas Nos estarán escuchando En Valparaíso, Chile <risa> En la radio neta 88.9 Frecuencia modulada del puerto Y ellos también con la página web pues lo lanzan al uh -huh. al mundo uh -huh. www.laradioneta.cl, CLD de, uh -huh. de Chile y también en, en Granada, Andalucía, Radio Almain, 107.1 con la web, con la página web eh radioalmain.org. Un montón de músicas. título ya ese, ese ese disco que tienes ya en la cabeza para el próximo año mm, no, la verdad que no, al igual podría titularse en trayecta que es ah. que sería un poco, ya, ya está puesto en la maqueta pero en la hecho, maqueta está puesto en trayecto sí, ¿no? sí. pero es un título que creo que define muy muy bien lo que lo que estamos intentando hacer que es un poco empezar ¿no? y, y es un camino en, tra en trayecto un trayecto Uh -huh. Un trayecto que ya te ha llevado en, en, en principio a, a Portugal uh -huh. un tiempo. ¿No te ha cogido la... La, aquí empiezan a picar los los pies Decir, me voy a Portugal otra vez O me voy a otro sitio Porque claro, un trayecto Si, si estás fijo en un sitio Ajá. El camino no sirve de nada ¿no? el, sí. el trayecto para... De, de hecho, estoy pensando ahora Que aquí está un poco la, la, la situación Así un poco complicada De Ajá. aprovechar para hacer un perfec perfec Perfeccionamiento de, Del instrumento Ajá. No sé, al igual... Lo ideal sería Estados Unidos uh -huh. Y si no, pues a uh, Europa hay muy buenos sitios también Está Berlín, que hay David Friedman, vibrafonista sí. muy bueno Sí, sí señor Pero bueno, uh, lo que a mí me gustaría al igual sería est estudiar con Steve Nelson Que es sí, el sí. vibrafonista que toca con Jeff Holland uh -huh. Que está en, en Nueva York sí. Bueno, eso es un, un sueño Ojalá, bueno. a ver si lo consigo los, los sueños son son sueños hasta que se hacen realidad ¿no? sí, a ver. Es cosa que te lo propongas Y sí, tú, sí. Por, por, por lo que ha ido saliendo en la charla Las cosas que te has propuesto Pues las has ido sí, cumpliendo sí, ¿no? Te veo como una persona bastante constante Y disciplinada Y con, sí. con perseverancia no en lo, en lo que haces Bueno, ¿Sí? Sí, lo intento, sí <risa> En la música es ¿eh? no Sí, sí Exigencia Mucha exigencia, sí, ¿no? sí, ¿Y autocrítica? ¿Cómo eres tú con, con, con la autocrítica? ¿Te, te ¿Eres duro contigo mismo? Hombre, sí, sí, sí la verdad. Sí, pero señor. no seas demasiado duro. Porque si eres demasiado duro bueno. y demasiado exigente, nos vas a privar a lo mejor de, de, de buenas composiciones que, que si te exige demasiado nunca llegaremos a escuchar. Bueno, sí, sí, <ríe> sí que me pasa un poco. Yo lo veo positivo esto. Bueno. O sea, no es... Exigirse, que creo que está bien, Pero es tampoco tan, de, tan, no demasiado. De, deprimirse, <ríe> como, como para, como para, una cosa es autocr criticarse o tener una autocrítica y otra es autocensurarse. <risa> no, no deprimirse, no, tío. No, ¿no? de Se ¿Sí? ¿Sí? Pero muy bien. Sí, muy contento y continuando en la línea, espero y Sí, ¿no? Sí. Hablábamos antes a Micro Cerrado a a tenor de esto de que quieres abrir un poco el, el, el espacio geográfico bueno, también tenemos de tu instrumento eh, eh, primos hermanos en, en África Ajá. tenemos el, el, el palafón y otras cosas por allí por África, sí. ¿no te ha picado la curiosidad? Bueno, a la verdad que que que no mucho, ¿No? pero sí que tuve la suerte de conocer a Childo, Childo Tomás, que es de de Mozambique, creo, y ahí la el balafón es un instrumento típico de ahí. Y un día me llevó uno y estamos estuvimos tocando y es, es ¿Y muy parecido. ¿Y qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te veías tocando el balafón? Bien. Lo que pasa es que claro, o sea, ellos lo tocan un poco más uh, di distinto de yeah. pero pero, pero, pero pues puede ser un campo a explorar, ¿por qué no? Ya. Yeah. Porque tú, por ejemplo, en uh, Hablando de esta experiencia Claro, tú te, te, te pones frente a un balafón Y lo vas a tocar Digamos, con, con la técnica que tienes Del, del uh -huh. xilófono, no como tocan ellos uh -huh. Y con, con el tipo de, de Digamos, de estructura musical Que es que, uh -huh. es, que es la, digamos, occidental la, Sí, sí, sí, la sí, sí yeah. jazz, que, que ellos tienen otra, evidentemente Pero, cómo, ¿Cómo sonaba ese balafón? Cuando Hombre. tú lo tocabas <risa> Hombre, De entrada había notas Que como que sonaba esc Escardado, escardado sí. como roto el Como roto sonido no limpio. <ríe> y ya de entrada ya te te empujaba y ya no no a esa tecla ya. Y, y cuando lo tocaba chido era o sea, sonaba todo súper no sé, como muy bien. No sé, al igual si tuviera la ocasión de practicarlo mucho. Ahí está claro. todo, esto ya lo sabes, o sea, practicar. <ríe> sí, sí. No sé, no, sería interesante, ¿eh? Sí. De, de repente yo, me voy a África <ríe> me voy África algún sitio allí a, a explorar los, los, la, la, la gama de instrumentos ¿no? de, ¿De, de percusión viene? claro además de dónde viene todo claro, esto ¿no? claro. y de dónde venimos nosotros también sí, todo <ríe> no no solamente la, lo, lo, los instrumentos y, y, y la música todo lo que es la, uh -huh. la polifonía y la polirritmia eh, o bueno, la claro. polirritmia más que nada eh, sí, sí. pues África claro Vamos bueno, primero, primero a Berlín o Nueva York y después ya pensar en, en África, algo. ¿vale? A ver. <ríe> bueno, Andreu, eh te, te quiero agradecer en primer lugar que hayas aceptado la, la invitación que hayas bueno, venido un placer para mí que hayas compartido tu, tu música con, con nosotros uh -huh. y esta, esta charla y estas experiencias y yo quedo a la espera de, de, de ese historia. disco claro no cuando lo tengas claro, aquí, va, aquí tienes tu casa para, para presentarlo sí para mí también un, un placer un gusto y animaros a hacer muchos más programas no seguir, seguir seguir Hay mucha gente en este país que, uh -huh. que hacen muy buena música y que desafortunadamente no tienen la, la posibilidad de tener de tener eh, eh, de visibilidad uh -huh. en, en los medios de comunicación porque a lo mejor no tienen discográficas o no tienen nadie detrás uh -huh. que claro. que los apoye claro. y aquí se pues encontraron de feliz tenemos esta esta ventanita al mundo. ¿Eh? Pues muy bien. Andre, muchísimas gracias. A Nosotros. ¿Y qué te parece si con el último tema bueno. que nos que nos queda y además el título es perfecto? <risa> ¿Sí, ¿eh? ¿no? El título es perfecto porque es lo que decíamos, sí, los sueños exacto Los sueños Hay algo que dice los sueños, sueños son Pero los sueños hasta que no los realices uh -huh. Siguen siendo un sueño ¿Y cómo se titula el tema Eso que vamos pues, a escuchar? Todo empieza con, con un sueño ¿Ves tú? <risa> todo empieza con un sueño y, y andas a ver tú las de cosas que nos podrás contar En, a ver, en unos años a ver, así es Y toda la música que <risa> habrás escrito Y que habrás grabado ojalá Un abrazo André, a Muchísimas gracias Adiós con un sueño, el cuarteto de el vibrafonista Andreu Vilar Un monte de músicas Desde Barcelona, contrabanda FM los martes de 4 a 6 de la tarde el programa se repite mañana miércoles de ocho y media a diez y media de la mañana continuamos, hacemos un cambio de registro y en esta segunda parte de de este mundo de músicas vamos de este martes 16, el martes 16, sí. Exacto. Martes 16 de octubre de este año 2012 lo dedicaremos a, a escuchar algunos algunos temas de algunos de los grupos que de los cuales se podrán ver documentales en esta décima edición del Bifitter. Del inédit inédit este festival internacional de cine documental musical de barcelona que comienza el 25 de octubre y nos va a llevar con sesiones de, de, de cine documental musical hasta el 4 hasta el día 4 de noviembre de el 25 de octubre al 4 de noviembre muchísimas Muchísima música, muchos grupos, muchísimas imágenes, muchas de ellas inéditas. Ayer en el programa buena Tardas Noctambuls, el programa de hermano, eh, en la misma franja horaria de 4 a 6, fundamentalmente jazz, blues, freedom and blues, eh, parte del programa lo dedicamos a eh, escuchar música de... Los documentales que tienen como temática el jazz. Escuchamos música de la Sant'Andreo Jazz Band, de Chet Baker, de Cecil Taylor, de Ornette Coleman y de Tony Bennett, a dúo con una serie de, de cantantes. Y hoy lo vamos a dedicar a la parte más pop y más rock, más rockera de este de ese festival. Vamos a comenzar en primer lugar con un tema de Pop Dylan, Ya que uno de los documentales estrellas que se verá es el Don't Look Back de Bennebaker, un, un documental del año 1967 llamado, siempre se ponen títulos rimbombantes, llamado El Mejor Documental Estrella musical de la historia de gira con Bob Dylan por Inglaterra en 1965 cuando la leyenda folk ascendía a icono pop menos ur uraño de lo habitual radiante y cool esto es lo más cerca de Dylan que nadie, nadie excepto sus familiares y inclusive músicos ha estado nunca el, el documental Se filmó en 1967. Don't look back. Both Dylan, don't think twice. It's all right. I didn't know you sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, babe It'll never do somehow When you rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I'm been traveling on But don't think twice, it's all right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 Don't think twice, all right So ain't no use in calling out my name, gal Like you never done before And it ain't no use in calling out my name, gal I can't hear you anymore I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road I once loved a woman, a child I'm told I give her my heart, but she wanted my soul I don't think twice, it's all right Where I'm bound I can't tell Goodbye is too good a word, baby So I just see fairly well I ain't saying you treated me unkind You could have done better, but I don't mind You just kind of wasted my precious time but Don't think twice, it's all right twice is all right no se pierdan este documental solo se mostrará en una sesión ojo normalmente eh, los documentales se pueden ver eh, en, en dos días en dos días diferentes horas diferentes para que la gente pueda tener la posibilidad de, de verlo pero este solo lo van a presentar el jueves Primero, jueves primero de noviembre en la sala aribau club 1 don lo pack uh, un buen retrato del bob Dylan de el año del año del año 1965 inédit del 25 de octubre al 4 de noviembre llega una nueva edición de este festival de cine documental musical y festival internacional, ¿eh? pero cuidado porque esta es una edición muy especial ya que el festival cumple diez años y esto ya lo dijeron claramente en la rueda de prensa de presentación en, en septiembre, hay que celebrarlo. Eso sí dicen es ellos a, a su manera, evidentemente, y su manera eh, no es la de grandes fastos y fiestas, sino prima, primando lo más importante los contenidos del de festival así que para no distraernos de de, de de esa misión principal que es celebrar pues aquí les voy a comentar algunas cosas sobre esta décima edición dicen un comunicado de, de del, del festival a cual ustedes pueden acceder para informarse eh edit 3 in edit s medio 3 como como la ginebra no peter ahí les va a llevar a la, a la página Si no, simplemente pongan in edit barcelona 2012 y eh, le llevará a, a la página de, de, del festival en primer lugar Dicen aquí, hemos publicado una lista con las con los 100 mejores documentales musicales de la historia Y el top 10 será parte de la programación de esta edición Y uno de estos temas, es, y uno de estos elegidos justamente es el Don't Look Back También eh, dice, abrimos unas votaciones y el público ha escogido documentales de la pasada edición Que querían ver de nuevo Esto ellos lo han puesto en la sección Fan esta es la sección fan de el de el festival, sección fan del festival. ¿Qué más? Dice, si eres de los de música en directo, atento a la a la recién creada selección Doc Alive, que es de proyección más conciertos y los combinados de Margarita más Litoral y Litoral es un grupo de aquí, un grupo catalán y I Will Save the World y Leo Keynes y para rematar ese cerramos esta décima edición con InEdit Get What You Want un documental sobre estos primeros 10 años ahí dice, ah, sí y si, y si no estás en Barcelona recuerda que hemos creado InEdit TV InEdit TV, nuestra propia web para ver online mucho de los contenidos que el festival ofrece bien sigamos con con más documentales y música Paul Weller ya el pasado año pudimos ver un un, un documental sobre este músico este músico eh inglés y ahora lo podríamos ver de nuevo si es que es el mismo uh, Paul Weller Find the Torch es un documental de Julian tempo y ya les comentaré algo sobre este sobre este buenísimo afamado y reconocido director de, de documentales Julian Temple eh, este Paul, Paul Weller Find the Torch eh, se realizó el año 2010 y ¿Y qué nos dice aquí el, el libretillo? Dice, Wake Up The Nation es la llamada a las armas. Huele en Londres hablando de Inglaterra, cultura, sociedad, oficio y su propio pasado mientras se van sucediendo las canciones de su álbum del año 2010. Sin archivo ni tangente, es un film que es puro hoy, puro hoy. Y ese disco, Wake Up The Nation, ¿no?, Eh, de ese álbum es lo que vamos a escuchar ahora y vamos a escuchar justamente el tema que le da título a ese álbum eh, el documental es por Weller Find The Torch ya les diré una vez que escuchemos el tema qué días se dan aquí tenemos Wake Up The Nation por Weller y... este tema titulado Wake up the nation que es el, el título de del álbum el título de, del álbum del año 2010 y sobre el cual gira sobre el cual gira este documental de Julian tempo Find the Torch bien, el señor Julian uh, Temple ya le digo es un director cuyos documentales han estado habitualmente en la programación del de el inédit y como era de esperar como era de esperar pues y porque se lo merece se le hace una un, un, un, un espacio especial dentro del inédit y habrá una, una charla con él una clase magistral una masterclass y también se podrán ver ...una serie de, de documentales... Eh, ...realizados por el señor Julian Temple... Eh, ...se podrá ver... ...Glastenbury, Glastopia... ...Joe Strummer, the, Fut the Future is Unwritten... ...London, The Modern Babylon... all City Confidential... ...la historia de... ...ese magnífico grupo... ...Dr. Feel Good... ...Por Weller, Find the Torch... ...que ya hemos escuchado un... ...un, un tema y por último Requiem for Detroit todos estos documentales de Julian Temple se podrán ver en esta décima edición de El Inédit aparte de poder asistir aparte de poder asistir a una masterclass con Julian Temple aparte de eso The, the Future is Unwritten documental eh, Sore la figura de Joe Stroman. Joe, we're going to have your name on screen. Would you like anything under your name? Would you like Mascaleros, The Clash, or anything like that? I'd like you to write punk rock warlord, with warlord being one word. White riot, I wanna ride riot, white riot, ride on my own. White riot, I wanna ride riot, white riot, ride' riot on my own. Black man got a lot of problems, but they don't mind on a break. White people go to school. What they teach you how to be thick. Everybody does Just watch yourself through Nobody wants Go to jail! El mismísimo Joe Strummer Que presentaba en, al inicio el, el cómo quería él que, que... Esto es de la banda sonora del, del, del documental ¿eh? de La banda sonora de The Future is Unwritten eh, como le gustaría que lo presentaran? Él dice Pan Rock Warlord Y después él comienza a, a capela sin la banda A cantar el, el tema White Riot Y después le sigue la banda. Esto es un, un demo un demo que eh, hasta que no se incluyó en la banda sonora del, del documental The Future is Unwritten, no había sido nunca nunca editado. Otro gran uh, eh, col eh, colaje ¿no? de, de, de tempo, la voz de Joe Strummer. José Entrevistas, Super 8, viejos films como el eh, de 1984 o Rebelión en la Granja, actuaciones de los Clash, testimonios de Bobby Gillespie a Scorsese, en una brillante biografía del hippie que renació punk, el señor Joe Stromer. Escuchamos ahora un tema un tema con los Clash, un tema que que tampoco había sido editado anteriormente y eh, está grabado en directo y gracias al documental podemos escucharlo In the Putting Rain The Clash The Future is Unwritten Rain, in the Foreign Rain The Clash un tema que no no salió editado en, en, en ningún disco hasta que no hasta que no se incluyó en la banda sonora de la película The Future is Unwritten Eh, lo que estamos escuchando ahora son temas de justamente la este documental de Julian Tempo, que lo podremos ver, a ver si están las fechas aquí, el domingo 4 de noviembre a las 17.45 horas. Vamos a escuchar eh, un, una grabación de 19 segundos. Eh, también de la, de la banda sonora de, de este documental sobre Joe Strummer de uno de los bateristas de, del grupo del grupo Tupper Heaton donde él dice I call him Woody porque claro en eh, comienzos hay digamos años 73 74 73 eh, el señor uh, John Mellor porque john graham me que es el, el nombre verdadero de church dramamer eh, le conocíamos como woody woody eh, por el, el, el cantante y compositor norteamericano woody Guthrie, a quien a quien woody en esa época era para nosotros woody eh, así lo conocíamos woody iba con su con su guitarra Eh, cantando temas en, en el metro y en las calles de, de Londres especialmente en los metros, en las estaciones de metros de, de Londres cantando estas canciones de protesta de, de Woody Guthrie y justamente uh, Top Heaton dice I call him Woody que es como también le llamábamos antes de que con uh, el grupo anterior a los Clash con The One Oners, eh, un, un amigo de él y escritor de, de eh, la revista musical de, de Melody Maker, lo rebautizara como, como Joe Stronger. Aquí tenemos a, a Topper Hiddon diciendo, I call him Woody. And I call him Woody for some reason. I know the reason, okay. Is it... <laughs> said little pointed ears at the top and i thought he looked like woody woodpecker now i didn't know that he'd been called woody in the end before and i said oh he woody and he went don't ever fucking call me that and i thought god he's sensitive <laughs> exactly una anécdota similar tengo con él una vez, que lo, me encontré con él en, en Londres, cuando todavía era el, el momento de, de máxima, máximo, digamos, eh, eh, fama de los bueno o oneers yo ya vivía en Barcelona, me lo encuentro en, en, en, en la calle, cerca de donde vivíamos, ya no, ya, no, ya no vivíamos en esa zona, pero estaba muy cerca de Portobello Road, y ahí me lo encontré, y le digo, hola Woody, y me dice, oh, no, Woody, tal como lo explica, como lo explica a uh, Topper. Eh, me diga, no me llames booty, ¿no? Don't call me Woody anymore. No me llames booty nunca más. Y bueno, sigue hablando con él. Yo tenía que seguir él también. y me despido y cuando ya me había apartado un par de pasos de él, le, le digo, "Bye bye, booty." me lanzó una mirada asesina impresionante pues eso que aquí lo repetimos otra vez no me llames woody anymore i called him woody for reason, okay? he, he, he, he little point at top thought looked like woody woodpecker now i didn't know called woody in the, in before and i said oh woody And he went, don't ever fucking call me that. <laughs> And I thought, God, he's sensitive. Muy buena, muy buena anécdota, exactamente. Joe Strummer, The Future is Unwritten. Julian Temple estará aquí, en su director, estará aquí en Barcelona dando una clase magistral y tendremos la oportunidad de conversar con él. No es la primera vez que ha venido al, al Inédit y no es la primera vez que tendremos la, la, la oportunidad de charlar con él. Otro de los documentales y un grupo que es justamente de aquella época, cuando Joe Strummer todavía era Woody, para los amigos y para la gente con, con, con, con la cual compartíamos compartíamos casa, eh, era Woody y no Joe Strummer, y en aquella época estamos hablando de eso, año 73, 74 un grupo de rock, un grupo de rock and roll de aquellos fuertes, poderosos estaba haciendo el salto a la fama Dr. Feelgood y Julian Temple, el año 2009 hizo este documental que él lo tituló Oil City Confidential The Dr. Feelgood Story titulado She Does it Right She Does It Right Dr. Feelgood y los tendremos ahora en, eh, en este documental o Oil City Confidential Dr. Feelgood, ya les explicaré algo más del documental eh, le, les recuerdo los nombres de, de la formación Wilco Johnson eh, era el, el, el guitarra solista y también a la, a la voz John B. Sparks al contrabajo o al bajo eléctrico, de Big Figure a la batería y también a los coros, y Lee Brillo, el, el vocalista del grupo, y el, el armonicista que tocaba la armónica. Wilco Johnson, un, todo un, un personaje, un, un, un guitarrista extraordinario, y... Todo un personaje, realmente. La primera vez que tuve oportunidad de verle fue, por aquella época, de era el final tiene que haber sido antes del verano del 73, porque era el final, era el, el, la fiesta del final del año académico en el University College del año académico eh, 1972-1973 entonces era antes de, del verano del 73 una fiesta en, en, en el University College y la banda que, que tocó hasta altas horas de, de, de la madrugada, hasta bastante tarde era la banda de esta banda Dr. Feel Good no tenía idea de la banda, no lo había escuchado nunca a partir de ahí me hice un total y absoluto seguidor de, de esta banda y es justamente Wilco Johnson la persona de, de Wilco Johnson eh, en torno a, a a la cual gira el documental dice un psicótico y genial Wilco Johnson nos lleva a guitarrazos de, de rhythm and blues fiera por la saga del grupo que devolvió el rol al rock, Temple su director cincela su epopeya de Canvey Island de donde son ellos originarios de la conquista mundial con olor de nicotina y fogonazos de blues punk del delta del támesis no del delta de de de Mississippi Doctor Feel Good y este tema era un clásico de la banda de Shut up, right You're right of your face. Take it home with me. Touch in my house. Boom, boom, boom, boom. How, how, how, how. Mm -hmm. I love see up down my floor. When you talking to me. That baby tone. I like it like that I'll shoot you right down, right off of your feet, take you home with me, put you in my house, boom, boom, boom, boom, when you walk that walk, and talk that talk, and you whisper in my ear, tell me that you love me, I love that talk. You talk like that You knock me out Feel Good y uh, a la voz en este tema Wilco Johnson y a la guitarra a la guitarra solista Oil City Confidential de Doctor Feel Good Story martes 30 de octubre a las 18.15 y el viernes 2 de noviembre a las 22.30 justamente en la sesión del viernes 22 de noviembre a las 22:30 horas estará dice posible presentación del documental con Julian Tempo en persona. Un montón de músicas, Estamos ya, ya hemos entrado en la última media hora de de programa, última hora de este programa que estamos dedicando a, a grupos que participan en esta décima edición de El Inedit. Inédit, Inédit, Inédit. Este Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona que comienza el día 25 de octubre y dura hasta el 4 de noviembre de este año 2012. Participación local, hay bastante. Eh, Stan Steele, eh, un, un grupo de aquí de... Cataluña, estará presente con un documental 1, 2, 3, Stand Still eh, otro 33 eh, Revoluciones, eh, Refri más Senior eh, André Puntí hay una serie de cosas, también hay un, un, un documental sobre el grupo Barón Rojo Larga Vida al Rock and Roll, estos son de, de, de Madrid si no me si no me equivoco y que más de aquí tenemos un, un grupo un grupo eh, llamado litoral y hay un documental mar mar glita en music documentary based on litoral es un documental de, de sergio minguel eh, de este año 2012 y es un documental muy curioso tengo aquí un trocito del, del tráiler se lo voy a hacer escuchar dice lo que cantamos es verdad un grupo de, de rock Eh, un grupo de folk, feliz catalán, se pasea por el mundo, Islandia, Inglaterra y Francia, celebrando su charanga. Un grupo de amigos, de paella y barbacoa, que llega lejos. Hay conflicto, pero poco. El resto, alegría y belleza visual. Eh, hay un, un, un pequeño tráiler de, del documental, con parte de la banda sonora que se los va escuchar y es de este viaje que hicieron por por el norte eh Inglaterra y Francia justamente en Islandia aquí los tenemos un montón de músicas Víterum a a night here I don't know if I said properly about I try to say that I'm so happy to stay alive because we come from Reykjavík and it was snowing in the road. What's the name of, the the name of your band? Litoral. Litoral. Where will you be playing? You always have a range uh, kids, right? I kids. I don't know the name of the place. In Reykjavik, though. Yeah, Reykjavik uh, okay, for, for two days. And uh, we will play in the you north know, as well. Ivan, your name? Ivan, Eddie, like Eduardo. Eduardo. Eduardo. Uh, and uh, yours is? Sergei. Sergei. And are you playing too, or are you just no, documenting? I documenting. Entonces Bolíen tendrá la posibilidad de, de, de hacer música a un salón o a cual se volvió. Me está conociendo Pablo la verdad es, que es si vierais la, la imagen de aquí paraos en una carretera congelada entre fiordos y nieve, os haría bastante gracia, la verdad. Solo decimos nosotros, no sé si alguien nos podrá les decir, pero no como hayan tocado por lo norte, que no nos gana nadie. Sí, sí. sí, sí. Ahí tenemos una sucesión impresionante del del grupo en un coche usando las carreteras congeladas de Islandia y eso lo podremos ver el miércoles 31 de octubre a las 22.30 horas Magdalena Music Documentary Bands on, Based on Litoral este grupo catalán de nombre Litoral eh, cuando hablaba antes de, de de Joe Strummer y el, el documental de Julian tempo uh, The Features Unwritten eh, me olvidé de comentarles que eh, dentro de esos esos 10 eh, documentales que se votaron como los de los 100 mejores del año pasado y que se están eh, presentando en esta décima edición del, del Inédit, tenemos otro documental que lo presentaron el año pasado quiero tener una ferretería en Andalucía sobre eh, Joe Strummer una simpatiquísima mirada a los años perdidos de Joe Strummer en el sur español rico en anecdotarios cotidianos y humanos este es un afectuoso homenaje a Lex Clash construido con sombrita, ron pálido un espagueti western 091, 091 es el nombre de un grupo de Granada al cual Joe le produjo su primer disco y mucha camaradería local viernes 2 de noviembre eh, a las 18 horas en el Aribao Club todo esto, el programa, las horas, fechas están en la en la web de, del Inédit pongan Inédit eh, Barcelona 2012 y les va a aparecer toda la, la programación eh, bien eh, ¿qué más? ¿qué más? Eh, sí sí sí eh, The Rolling Stones The Rolling Stones. Un documental, un documental que Jimmy Shelter. Un documental de el año 1000 eh, de qué años es esto? Del 70, 1970. De Albert Maysles, David Maysles y Charlotte Ziring. El fin el film de una era encarnado en la gira de los Rolling Stones por los Estados Unidos en 1969. Hay una trágica anécdota, si es que le podemos llamar anécdota a un incidente. Trágico concierto en Altamont. altamont Allí hubo un, un, un, un, un, un, una muerte... Acuchillo finalmente la inocencia de los de los secta inauguro el espíritu de una nueva década. Contiene imágenes sobrecogedoras. Los Rolling Stones y este Gimme Shelter. El documental lo podrán ver el viernes 2 de noviembre a las 20:15 horas. The Rolling Stones Gimme Shelter. The Rolling Stones y también hay otro documental sobre los Rolling Stones el documental con el cual van a inaugurar este festival, será el el día un momentito, el día viernes 26 a las 22 y 15 horas en la sala 5 de los Multicines de Aribau The Rolling Stones, Charlie is my darling una película irlandesa de 1965. Nos dicen que es una rareza mítica. El film Inédit sobre los Stones, que Peter Whitehead filmó en dos días en 1965, y hoy restaura y completa Mick Goshanur. Esta fantástica pieza de 65 minutos atrapa al grupo en África, inusitados instantes de candidez introspección ya lo saben con este con este con este documental se inaugura se inaugura esta décima edición del, del inédit eh, 2012 festival internacional de cine de documental bueno de cine documental musical y el día viernes también a las Viene 26 ¿eh? de octubre a las 22 horas en el Club 1 de la Sala Aribau. Van a mostrar un, un, un documental acerca de un personaje importantísimo, importantísimo. El quinto Beatle, el señor George Martin. Formal como su protagonista, este clásico producto BBC entra en la vida eh, del productor más celebrado del mundo. Una buena vida contada con sublime detalle y afecto, sordera, discos de humor, pit seller e incipiente rock and roll, los Beatles y mucho más. No nos olvidemos que George Martin como productor, él venía de la música clásica, pero también eh, trabajando para la BBC, pues había que... Eh, trabajar en, en, en cualquiera de los diferentes apartados Que, que eh, reclamaba el, el canal de, de radio y televisión Cuando George Martin se, se retira Esto fue hace muy pocos años Decide retirarse El año 1998 Bueno, pocos años 1998 Y saca un disco despedida que llama In My Life, tema de los Beatles, ojo, y lo subtitula With Heroes and Friends, con héroes y amigos. Y el señor George Martin se rodea de, de buenísimos amigos, algunos músicos, otros, como el caso de Robin Williams, nuestro músico, es un actor, Y, y, y, y hace eh, nuevos arreglos para para esas voces y algún tema instrumental son 12 temas los que hay en este álbum a uh, George Martin In My Life with Heroes and Friends vamos a escuchar un tema de, de este álbum que fue el álbum despedida de, de George Martin como productor a pesar de que después hizo alguna otra cosa vamos a escuchar la versión que hace Goldie Hawn una actriz norteamericana y también una, una una bastante buena cantante. Ella participó en bastantes shows musicales en la televisión norteamericana. Pero es una muy buena actriz, actriz cómica también, eh, Goldie Hong, haciendo su propia versión de un clásico de los de los Fat Four, A Hard Day's Night, productor, por supuesto, George Martin. It's been a hard day, a night. And I've been working like a dog. It's been a hard day, a night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you can do will make me feel all right. To get your money, to buy your things And it's worth it just to hear you say You're gonna give me everything That's why I love to come home Cause when I get you alone You know I feel okay be right When I'm home Feeling you holding me tight Sweet Junie Hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day i should be sleeping like a lord But when I get home to you I find the things that you do You make me feel cerrar el, el disco y para cerrar el programa de hoy la voz de Sean Connery There are places in my life all my life though some have changed some forever not for better some have gone and some remain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 stop and think about them. con la voz del señor Sean Connery esta fantástica voz de Sean Connery y este tema In My Life despedimos el programa eh, George Martin despedía el disco con este tema y yo les agradezco en primer lugar la, la, la sintonía de haber escuchado el programa un martes más cada martes de 4 a 6 de la tarde en directo desde contra Contrabando FM en Barcelona programa que se repite mañana miércoles de 8 y media, 10 y media de la mañana. Saludos a Jay que nos estaba escuchando desde Santiago de Chile. Un beso para ella. Y La Radio Neta en Valparaíso. 88.9 FM del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl en el puerto. Los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repita el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón Un montón de músicas. y el monte de músicas en Granada Andalucía Radio Almaina 107.1 frecuencia módula el streaming con la página web radioalmaina.org programación consulten por favor los días en que repiten la el programa y la la hora radioalmaina org. Un montón de música, selección musical, los controles, y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz, arroba y el podcast, no solo jazz, punto contrabanda, punto org, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de la selección musical de hoy, y de la música de André Uvilar. Teo. Hasta otra oportunidad.